Hola, ¿qué tal? Buen día, Darío.、Eh, sí, mira, como vos venís contando,、eh, en estos momentos yo estoy en cama. Vengo con. Venimos, en realidad. Yo hablo en lo personal.、Eh, a mí me tocó estar casi dos semanas de la s fronteritis.、Eh, había, bueno, o sea, como yo tengo、eh, el privilegio de conocer compañeros que están en el hospital, bueno, puedo llegar a, a ciertos lugares,、eh, lamentablemente. Hacerme ver, ¿no?、Eh, me dijeron que era el agua, ¿no? Que、eh, los médicos me dijeron que era el agua, que la,、eh, que la hirviera, pero ¿viste? después yo me puse a pensar, nos pusimos a pensar con nadie, nos pusimos a pensar con, con otras、eh, vecinas del barrio,、uh -huh. eh, Lorena, bueno, Georgina.、Eh, empezamos a charlar entre el, en un grupo de las ferias del barrio, ¿no? Y、sí. fue alarmante porque、eh, había muchos casos. Y en esos muchos casos empezamos a recordar que siempre pasa esto. o s e a no nos dábamos cuenta que sí, que naturalizábamos. Yo haciendo un, una lectura,、eh, sí, es、no, verdad,、no, siempre naturalizamos esto. Dije:、eh, las crías, las pequeñas, las n i e s e s terminan internadas, internadas,、eh, con suero, deshidratado, porque en dos horas、eh, a, a la s criatura lo d e s h a t Lo deshidrata, ¿no?、Sí. Eh, quizás a nosotros nos, nos, nos clavamos una pastilla de carbón o una, una de venta libre, ¿viste?、Sí. Eh, y se nos pasa,、eh, tomamos agua, la hervimos, lo que sea. O,、eh, por ejemplo, el gator está prohibido. Yo no t r a e d a vuelta d tantas que tenía, tanto que no podía comer nada, me sentía red débil. Me clavé un g a i t o de chiquito、sí. y me agarró taquicardia,、eh, tanto que terminé el hospital. ¿Entendés?、Sí. Eh, era la deshidratación. Me dijeron que el g a i t o q u e me había hecho la taquicardia, que yo estaba deshidratada, que el g a i t e está prohibido、eh, en caso de deshidratación y no sé qué, porque es para, para deportistas, algo así.、Uh -huh. eh, para chicos también está prohibido. Bueno, en esas cosas, como que bueno, pero no nos queda otra, le decía yo, ¿viste? Bueno, ¿tabes? el agua me l a í a re mal.、Eh, entonces, bueno, empezamos a, a tener, después empezamos a hacer las cadenas de, de WhatsApp. Cari y、sí. mi cuñada también,、eh, Cari y la c u l a n a también. Bueno, ahí empezamos, como, a decir, bueno, vamos a denunciarlo、uh -huh. eh, públicamente. Nos animaban, ¿viste? Porque siempre pasa esto, ¿viste? Muchas. Hablan, hablan, hablan. Por eso yo le pido al Estado que, que haga un censo, que haga、eh, con, con el área de salud, que haga un censo、eh, y que investigue qué pasa acá en el barrio. Acá en este barrio murieron muchas vecinas de cáncer, entre comillas, de estómago, ¿entendés?、Mm. Eh, o el cáncer se esparció, era de estómago y se esparció por todo el cuerpo. Eh, y e s í v i s Como no es cosa menor, dato menor, ¿entendés? Ahora, Karina, ustedes lo que identifican es que un problema de salud recurrente en adultos y, sobre todo, en niños y niñas es el tema de los problemas estomacales y lo relacionan directamente、eh, con el agua. Sí, el, los dolores son como contracciones, ¿viste? Como cuando tomas el agua, por más que la hierba, como dijo una vecina,、eh, aunque t o m e s e en el mar el agua, ¿viste?、Mm. Eh, Que te cae mal el agua, ¿sí? uh -huh. eh, el médico podrá decir lo que quiera decir, pero el agua tiene más que cloro.、Eh, sentimos como que debe tener otra cosa.、Uh -huh. Y hablando en c r i o l l o no sabemos si tiene cianuro, plomo, algo que resista e l calor, ¿entendés?、Uh -huh. Por más s e r v i d a que esté el agua, nos cae mal, ¿entendés? O sea, nosotras conocemos nuestros cuerpos, sabemos cómo, cómo, cómo es. Algo, algo anda mal acá, entonces, como que también a la vez decimos que intervenga el Estado, pero la v e r es que también tenemos miedo que si hay algo raro, el Estado lo va a esconder.、Mm. ¿Entendés? es Como como、mm. puede ser muy siniestro todo lo que digo, pero todo puede pasar. r a s á e n t e n d i e n o No sé, ¿no tomaron la iniciativa de llevar una muestra del agua que están que están llegando a sus casas a algún laboratorio para justamente ver qué tiene esa agua? Sí, ya un compañero、eh, le llevó un tubito, e s de tubito de ensayo con agua,、sí. a, eh, a otra compañera de él que h a c es bioquímica,、uh -huh. que es por parte nuestra ya, no vendría a ser por parte del Estado.、Claro. Eh, y el, mientras tanto, acá nosotras、eh, seguimos enfermándonos, ¿entendés? Ese、uh、es -huh. el tema. El, mientras tanto, ¿qué pasa? No? ¿Y no? los médicos、eh, dicen que les, les、eh, sugieren a ustedes que efectivamente estos、eh, síntomas, estas enfermedades recurrentes estarían relacionadas con el agua? Exactamente, exactamente. Los médicos mismos. Eh, vaya, eh, obra social, la vecina tiene obra social, clínico, todo, clínica, todo.、Uh -huh. A m b i é n le dicen lo mismo: es el agua, es un virus del agua. Pero, ¿qué tipo de virus es que ve? No, eso tiene que ver con la bromatología. No, eso tiene que llevarlo a un bioquímico, ¿viste?、Uh -huh. Está bien, pero、eh, mientras tanto, ¿viste? Pasan los días, los años. Yo vi muchas vecinas morirse. Entonces, como que. Eh, y no es algo que denunciamos hace poco, o sea, venimos、sí. hace mucho,、eh, por el tema del cloro en realidad, ¿no? Sí, sí. Quizás de tantos años de tomar agua con cloro nos está enfermando, pero queremos saber el, lo que está pasando acá. ¿Hace cuántos años tiene n el servicio de AISA en el barrio?、Eh, 2017, más o menos. Ah, está bien, son unos años. Y 17-18, no me acuerdo b e n fue cuando asumió. Eh, teníamos z a p s a acá, que el, era un desastre ese servicio porque desbordaba las cloacas en la calle, un, un, se rompía el horario y no lo arreglaba. Bueno,、mm. Lo pasaron a a i s a en el 2018, creo que、eh, fue. Yo no estoy bien segura, pero fue cuando estaba el intendente Walter Pesta.、Mm. Eh, en ese momento cambian a, a, porque habíamos movilizado. Eh, cambian en, el, el, el, la empresa. Claro. ¿Y encontrás a, a, a、bueno. alguna, alguna relación、sí. eh, justamente a partir de ese cambio con la aparición de más casos o menos casos de esta descompostura, s enfermedades estomacales? Ahí nos vimos con las v e r d u s e t r o m o Ahí como que empezó el problema.、Hmm. Eh, era era mucho c l ó l o g o Nosotros l、sí. l a m a m o s、eh, Se resiente el, el olor a cloro, ¿viste? Se resentía el olor a cloro.、Uh -huh. Apenas abrías la ganilla.、Claro. Eh, de adelante, y la ganilla, de, tal vez que no tanto, porque es p í r o un poco, ¿viste? Poner,、uh -huh. Quizás porque el t a n q u está e sucio o lo que sea también, ¿no?、Sí. Eh, pero no se podía tomar agua de ningún lado, ¿no? v i m o comprando agua mineral en realidad, pero、eh, el agua,、eh, yo sé tomar agua. A r i m p o r c h e a mi abuela, a mi hija,、mm. a, siempre soy esa. Pero mis hijas, por ejemplo, a un mineral,、y、yo digo, es lo mismo, o v s t e Cuando decís, no, pero se siente el olor a cloro. Yo no siento el olor, como hijo n a t i no se siente el olor a cloro. Y también a todo el mundo se siente el olor a cloro. ¿eh? Se acostumbraron de una manera. Eh, eh, claro, como, como que a mí me, me daba igual, ¿entendés? Pero cuando a uno le pasa recién ahí, empieza a darse cuenta, ¿entendés? r、claro. eh, Y bueno, No, no le pasa nada, pero quizás le vaya a pasar dentro de poco también, ¿entendés?、Mm. Es, depende de cada sistema claro, inmunológico ¿tiene? también, ¿entendés? p e r o Pero bueno, mientras tanto, mientras tanto va pasando, va pasando, va pasando, seguimos enfermando, ¿no?、Eh, Las vecinas、eh, van falleciendo. Yo tengo casos, ¿viste? c e、eh, r c a d e p i vecinas cercanas, ¿no? ¿Hicieron alguna presentación、eh, al municipio? O sea, ¿El municipio está enterado de esta situación más allá de las, de las denuncias públicas? Sí, eh, eh, a ver, el municipio sabe todo. o sea, Porque acá hay punteros、uh -huh. políticos v i s Sí. t e del municipio. Y más allá de la pública, ellos tienen que, nosotros como vecinas,、uh -huh. eh, ellos tienen la obligación n o de, de venir a hablar por nuestra. Nosotros estamos haciendo todo público. Pero、esto no es nuevo, eso es lo que nosotros hablamos nosotros. ya、sí. habíamos anunciado cuando vino a Isalbarri o que el agua estaba a r p a d a de cloro, no、sí. eh, No se podía tomar el agua,、sí. era intomable. Después, no s fue como que fue bajando el l g u a cloro, pero viene el n a c o se fue en suco. Claro, claro. Pero ahora, Si vos venís ahora. Y abrí la canilla y、sí. c e lo d e a c u e r d o、okay. ¿Entiendes?、Uh -huh. Es impresionante. Y, pero el municipio sigue así, así, sabe, porque tanto concejales como,、eh, como militantes, como, como punteros del barrio, todo、eh, llega a oídos de la intendenta.、Uh -huh. Esto no es nada. Yo no soy ni oposición ni corporación. Eh, soy una ciudadana y somos ciudadanos, ciudadanas、eh, de l barrio que merecemos respeto、uh -huh. y merecemos que nos den una, solu una solución. u No, a s l u c i ó n no esto va a piquete. ¿Qué están esperando? Que vayamos a r o m e r un piquete,、uh -huh. a romper el municipio, no sé qué querrán o、uh -huh. eh, hacer una carta formal. O sea,、eh, eso ya ya está. Ahora es todo público, ¿entendés?、Uh -huh. O sea, y la intendenta mira para un costado, por un. Eh, por una diferencia política o porque、eh, no conmigo con, con su partido, lo que sea, ya eso ya pasa a ser algo personal de ella, ¿no?、Eh, la falta de, de compromiso con la sociedad,、eh, como el clientelismo, ¿no? Como sí, como no, bueno, me querés a mí, bueno, me querés llevar la cartera, bueno, vos correte, ¿viste? Como el c i q t r i p o de、eh, movimientos sociales, a s a m b l a d o r e s ¿viste? Yo como que. No quiero hablar mucho de política de este tema porque no me interesa. Lo que yo quiero aclarar acá es que nos estamos enfermando y nos estamos muriendo, ¿no? En ese sentido. Y más que nada, las niñes e están enfermándose. Quedamos aquí en la radio atentos, Karina, lo que bueno, arroje ese estudio que están haciendo vecinalmente. Bueno, y esperamos, ojalá prontamente, una respuesta del municipio a esta denuncia concreta que hacen ustedes en forma pública y que efectivamente se traduzca en mejorar las condiciones la, la del servicio que le p r e s t á i s a los vecinos y vecinas en la zona de Moreno Sur en Lomas de Casasco. Te agradecemos este ratito y quedamos a disposición. Gracias, gracias compa. Y cuando tengamos el resultado de, de la química, de la bioquímica que mandamos a, a analizar el agua, se lo haremos a ver también. Muchas gracias. Así que bueno, gracias、mm. a ustedes. Bueno, buenos días. Buenos días,、Oscar. gracias.